Baten récords de ventas en todo el mundo. Sasa sa, Sandy y Papo. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo. Corriendo a mil por segundo. No lo porque no hay bueno. En cassettes y compactos, Sandy y Papo. Sandy y Papo. Para disfrutarlo este verano.